La música no es solo música, es una herramienta de difusión. Hagamos de la música una amenaza. Escucha Pantu Maka en Alavedi y Ratia. ¡Ah, es espectacular. En Sun Pantu no no, con... Todos los viernes noche. Los son señores de 10 a 11. Santumaca, a la vez y ratian. Bueno, bueno, ya estamos aquí, aquí en directo. Qué impresionante, ¿eh? me ha costado aquí todo nervioso y gracias a Xavi de la batidora lírica por currérselo ahí. Y bueno, pues que aquí estamos, que el programa de hoy, ahora me pongo un poco más serio, el programa de hoy le queremos dedicar a Carlos de Madrid por eh, lo que pasó hace una semana o así, que pues bueno, se lo cargaron, pues el puto fascismo de... ...de un partido político, que había una manifestación y tal... ...y bueno, pues se cargaron a este chaval... ...y pues ahí donde esté... ...pues va pa' ti, Carlos. Pues los primeros temas que vamos a poner hoy se los vamos a dedicar a él Y bueno pues den, vamos el primero que os vamos a poner va a ser un tema pues de también de un grupo de Madrid Que se llama Caos Urbano, ya conocido por muchos de vosotros Y bueno pues con una intro bastante impresionante pues que a todos os tocará un poco seguramente Pues os dejamos ahora con el tema este de anti español de Caos Urbano Anti-español Anti-español Anti-español Tornura e invasión En nombre del imperio Y dicen los merdos Que no se el sol Con su puto cara il sol Pero al final se les jodio Hey, hey, hey, hey Sovrita ja. sobre esta nación Hey, hey, hey, hey Sovrita ja. sobre esta nación, hey, hey, hey, ja. nación. Andi, español A ti, español Nuestro barrio, nuestra patria Nuestro barrio, de nuestra patria Y nosotros estamos haciendo este homenaje, pero creo que este homenaje lo recibirán cada día estas personas que han caído por el fascismo. Y digo esto porque no es el único que ha muerto por esas manos fascistas Sino podemos recordar muchos hechos eh, También en varias ciudades como también podría ser la de, la de Barcelona Y bueno, pues queremos dedicarle otra canción a Carlos Y a todas las muertes del fascismo Y esta se llama pues de otro grupo mítico de Madrid Pues non servium, antinazis Y esto no es nada lo que se merece en esta gente que ha caído. Cada check, hey, que no me mi en mil batallas. Mil fantasmas todos, mil batallas, reactividades, por la palda. Cada quien Lo que di nuestra que no traarte de las modas y los cambios No tuyas da una familia Bará la confianzaanza que has respeto te quechar la du. La vida nada hipoteca como el sudor que derramaste por vano Que la tocha de martira ha su sentido de ha hablado yo para acción Estamos en tidemos te que somos cuidos y seremos no se vieron no se Bueno, pues ya hemos tenido aquí las dos canciones en homenaje y bueno, pues aparte, aunque no vaya la temática las canciones o lo que sea, pues también le vamos a dedicar todo este programa a Carlos, como hemos dicho, a esta última muerte en manos de los fascistas. Y bueno, pues vamos a daros el teléfono del directo, a ver si qué tal va, y bueno, pues a ver si nos llamáis y tal, no sé, a ver qué, qué nos podéis contar, o bueno, algo tendréis, ¿no? Pues venga, os dejamos aquí el teléfono del directo. Hola, soy el número para traer en directo, y mi número es el 945-120-720. Estabo beste okerarik. Alabedil Bueno, pues ya habéis visto que nos podéis llamar al teléfono este, que queréis que lo repitamos porque tengo interés, tengo interés en que me llaméis. Sí, venga. Hola, soy el número para traer en directo y mi número es el 945 120 720. Estabo beste okerarik. Bueno, pues ya lo hemos dicho Y lo que está sonando por detrás Pues va a ser el vinilo que nos va a acompañar hoy Que es ni más que ni menos que lo que está sonando ahora es Irat et Decessus de Donosti Y bueno, pues otro grupo de Donosti que es un compartido, es un LP LP, perdón eh, Y el otro grupo es amoniaco 87 Ya lo sabéis Bueno, un poco durillo, ¿no? <ríe> bueno, pues vamos a seguir ahí. Y bueno, pues tenemos una cosa inédita que hemos encontrado ahí por internet. Eh, más, eh, más que Máskepalabras.org, eh, la página ya que pues la estoy patrocinando bastante en este programa. Ya que pues siempre, cada semana van poniendo cosillas. Y bueno, pues ¿qué nos podemos encontrar? Pues es un tema inédito del grupo Sin Dios. Que, bueno, se llama Irak y, pues, el CD de dónde salió, pues, es como un recopilatorio que salió de rock and roll, no sé qué, que se llama Maximum Rock and Roll, eh, no sé qué número era. Pero bueno, eh, os dejamos aquí el tema este de Sin Dios, de Irak. Que bueno, para que recordéis, va para el hermano del batería que cayó muerto ahí también, eh, que se llama José Couso, en la guerra de Irak. Esta gente de Madrid también, Mira. 24 de noviembre... ...en el frontón cubierto de Sissur Nagusia... ...Naparroa... ...Sorgingagua... ...a las 11 chupinazo almuerzo vegano... ...a las 11 y media charla de alasbarricadas.org... ...a la 1 comida autogestionada... ...a las 4 concierto por 5 euros... ...Auchi, insomnio, calapite, los tronchos... ...chorlito head fiasco, sabotaje... AFU, VOLANDO BOYS, MTC y CANAUS. Así que prepararos para la noche y el día de las brujas. Para más información en www.sorguindagua.net A ver, pues ya estamos aquí A ver, pues ya estamos aquí otra vez. Pues bueno, pues deciros que teníamos que haber tenido una llamada hoy a esta gente Que sonaba la cuña de Shor Gingawa Y bueno, pues esta gente de sisur Donde pues se va a organizar la semana que viene este festival Y bueno, pues deciros que para nosotros pues muy importante Ahí porque es también pues como hemos dicho Hay la charla sobre eh, nuestros compañeros de las alasbarricadas.org Y bueno, pues eso, que tienen una movida por las Gai, para que no lo sepa un poquillo así decirlo. Y bueno, pues vamos a continuar y os vamos a presentar... Eh... Uno de los grupos que tocará la semana que viene Que son Fiasco, en este festival que se llama Son Rikigawa, y bueno, pues pedirle perdón Ahí porque no le hemos llamado a esta gente De, de colectivo Son ringawa Y bueno, que sin más Que por lo menos ya hemos hecho un poco de difusión Sobre esto, haciendo la cuña Y sin más, os, os presentamos Este tema de Fiasco, que se llama Poder Popular Y es una versión de Mundo Rural Pero bueno, que Ahí está, que más para adelante os ponemos Otro tema de Fiasco sea suyo por cierto Bueno, bueno, pues ya se seguimos aquí, y bueno, pues... Sin más, a ver si suena finilo, ahí está, joder Que le he tenido que dar dos veces al botón y no se han aquí Y yo decía, ¿qué pasa? Me cago en Dios Bueno, pues sin más, que continuamos aquí en el pan Pantumaka Y bueno, pues como hemos dicho antes, para los que acabáis de sintonizar ahora mismo a la Vedirratia Ya sea a través de internet o... Pues desde la emisora 107.4 y bueno, pues ahora mismo eh, 207.7 desde... no me acuerdo ahora, pero bueno, ahí está, lo dejo ahí porque es mi primer directo y son cosas del directo, ¿no? <ríe> pues ahí se queda. Y bueno, pues os queremos presentar una banda que ahora mismo debes, deben estar tocando o probando seguramente y más en Burdeus... Pues esta gente que son en verdad de Galicia y se llama Black Panda y bueno que han estado por aquí tocando también y que hoy por ejemplo están tocando en Burdeos con unos compañeros que son Anunnaki Revenge y bueno pues que desde aquí un saludo a estos dos grupos que bueno muy buenos Black Panda los acabo de conocer y los otros los conozco ya de sobra pero es que Black Panda se sale con ese Divi roll total y bueno... Pues os dejamos el tema que se llama Black, eh, Dale, Dale Gas Barri Y bueno, pues como he dicho, de Black Panda Este último vinilo, eh, no sé si ha salido en CD también Pero bueno, eh, lo último que acaban de sacar esta gente Que no sé bien bien cómo se llama, si se llama Dale Gas Barri Me parece que también se llama así Bueno, sin más, lo dejo ahí Dale Gas Barri Dale Gas Barri ¿Cómo? Dale Gas Barri Ah, vale. <risa> es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este, no queda más. Sí, <risa> el último de los V8, casi nada, muchacho. Ocho cilindros, doble cámara y lo del compresor. 600 caballos de potencia en la rueda es música el para los oídos. Hombre, el compresor el ha nacido para correr. <risa> <risa> que brutales joder vaya caña Vamos de pam, pam tumaka una amenaza Mi sí señor, soy sí señor. Todo el mundo dispuesto a cantar hoy o no. A bailar también. para qué esperar, hermano? Escucha pam, pam tumaka. Poplax. Sounds a Poplax Salvar Poplax. Sinteniza a la Biri Irrational. todos los viernes noche de 10 a 11. El Bantuga, ¿no? ¿Eh? ¿no? ¿Te gusta el Bantuga, no? Hombre, pues sí, sí, sí, la verdad es que, o sea, lo que no me gusta es que es que no haya panturones. Hola, soy el número para traer en directo y mi número es el 945-120-720. Esta <risa> voz es Chokerarik, Alavedi y Ratia. Qué pesados, eh, con esta cuña, pero es que, a ver, a ver, si nos llama seguro que nos estás escuchando, nah, fijo, eh, me cago en Dios, como nos estés escuchando y no llames, ya verás. Bueno, seguimos, que fijo que... que nada, que no me llaman. <ríe> Voy a acabar aquí, que bueno, llevamos 26 minutos y, bueno, pues, muy bien, esto del directo me está gustando, es más... Es más bonito, así por decirlo Bueno, pues seguimos Y seguimos con Un cantotor de Barcelona Que, bueno, pues hace nada estuvieron con nosotros aquí La fiesta de presentación del programa de nuestro programa Y bueno, pues con este esta semana justamente He vuelto a conseguir lo que era pues esta maqueta de Rinconete en tu retrete Y bueno, pues esta canción que buah, me encanta y la tenía que poner Y aparte pues bueno, decir que hemos visto ya por su página, por su Miespace Que ya está dando, que ya va a salir su CD por solo 6 euros Y que estamos esperando esa, esa gran... Reliqui... Bueno, no, reliquia, no bueno, bueno, no sé Que... que podemos flipar con este CD Lo dejo ahí Bueno, con este tema de Rinconete en tu retrete Es su maqueta de... que se llama Los 80 No vi vomitar a Sid Vicious Ni vi morir a Lennon Pero sí veo como se forra la puta japo del pelo negro Algunos dicen fue por su culpa, otros prefieren la piña con almíbar A mí personalmente me gusta más jugar al trivial y ahí llevo cinco quesitos. No me sé, la puta capital de Suecia. Siempre soñé con despasarme y crecer en los ochenta. Malcom McLaren se morraba con el cuento de abó revolución en forma de jeiquilla pasi es vuestra rebeldía contra toda la opresión muchos murieron tirados por las esquinas, esperando su ración. 107.7, Perriosa, Treviño y Mendialdea. 107.4, La Octava. 96.5, Aciana, Uiña y Ratía. Estabó, Pesókerarik, Alavedi y Ratía. Bueno, pues seguimos aquí en el programa en directo, como estamos diciendo todo el rato aquí, que nos vamos repitiendo aquí para que la gente se vaya enterando y no se piense, pues que es como otro programa. Pues bueno, deciros que esta semana también tenemos algo de novedades también en nuestro programa, ya que hemos abierto nuestro MiSpace y bueno, pues que os podéis conectar todos que eh, www.mispace.com.com Con tomate, con solo una K, y K, -C, ni nada. Pun con tomate. Y ahí queda la cosa. Y bueno, pues también, ya como es habitual, nuestro blogspot, que bueno, es www.pancontomate.blogspot.com Y bueno, pues podéis acceder a estas dos vías o... Desde alabedi.org Ya sabéis que tenemos nuestro espacio En esta página, ya que pues somos de esta radio ¿No? Digamos, pues ahí tenemos Nuestro huequecillo en las ondas Cibernéticas, y bueno, pues Seguimos aquí con el programa Y os queremos presentar otro cantautor Que ya os habíamos puesto alguna canción Y bueno, esto es algo que también sacó De eso que te bajas de internet Y no sabes de dónde te lo has bajado, pero Es de él, y, y por la voz y por la guitarra Se sabe, <ríe> y bueno Pues eso, eh, Producto Interior Bruto Esta gente también de Madrid Y bueno, pues con esta canción que se llama Comodidad Sentimientos enfrentados, lo comodo y lo correcto Acostumbrados a dejarnos llevar acostumbrados A no posicionarnos acostumbrados A no mancharnos las manos El partido exige esfuerzo Y asumir las consecuencias Es fácil acomodarse El mundo entero está pensado para ello Pensado para ello Pensado para ello Por comodidad nos dejamos a los mismos Por comodidad fusilamos nuestro deseo Por comodidad veremos el brillo Cod por co ja, la via es tensión. la paz es la muerte, el enemigo sta tamén en nuestras cabezas mani a confiado, navajazo, navajazo. Conflicto interior que no te va a hacer las cosas mejor Acomodarte jamás Hay ferry con la vida Pues seguimos aquí Y ahora pues Le hemos dado la vuelta A este vinilo Que tenemos aquí entre nosotros Y bueno pues ahora mismo está sonando Amoniaco 87 Desde Donosti, para que lo sepáis Y más de esto Pues la canción esta se llama Eh, Bide en eh, Esquera Camino Muy bien Tienen dos sus canciones en euskera Aunque no se entiendan Bueno, ¿y qué tenemos con nosotros ahora? Pues tenemos una noticia ahí, pues abrimos nuestro MioSpace y, bueno, pues nos encontramos ahí un mensaje de esta gente de Tarragona, de Cataluña y, bueno, pues que se llama Extracto de Lúpulo y, bueno, pues muy interesados en subir y eh, en que, pues, eh, se hicieron algún concierto y, bueno, ya les hemos dicho... Pues que dentro de unos meses pues eh, Puede dar la opción de que venga esta gran gente Y bueno, pues vamos a presentaros Lo que es un tema de su CD, Que es Copyleft totalmente de, Se llama Directo a tu hígado Y bueno, pues lo sacaron en 2006 Y es totalmente gratuito lo podéis bajar de internet Y si os lo encontráis y de esto Hasta lo regalan el CD directamente Pues bueno, esta gente tan interesante de Tarragona De mis tierras <ríe> Pues eso, extracto de lúpulo Con esta canción en catalán que se llama Rebelió. Rebelión Rebelión Rebelión Bueno, y, y deciros que si os queréis bajar este cd lo podréis encontrar en nuestro tracklist list eh, a partir de la semana que viene así a partir del lunes seguramente o así pues os podéis encontrar eh, desde nuestro bloque spot pues donde podréis descargar este grupo ya que ahora mismo no me sé la página web la Bueno, pues seguimos aquí con el Pantumaca en directo. Y bueno, pues deciros que vuelve a sonar, por ejemplo, ahora Amoniaco 87. Y bueno, desde Donosti. Y bueno, pues... Eh, que os vamos a presentar una banda que, bueno, son compañeros Y, bueno, colegas ahí, la familia Farrelly, como decimos Y, bueno, pues sin más Que este grupo tan querido por mí, que se llama Insomnio Y, bueno, pues que decir también que hay dos grupos eh, Insomnio de Zaragoza y estos que son de Barcelona Que lo sepáis todos, eh Que hay dos grupillos por ahí que se llaman igual <ríe> Y, bueno, pues sin más Con esta que fue su maqueta Y, bueno, pues de momento lo único que han grabado Y que, bueno, que están esperando ahora para grabar Por lo que sé Y bueno, pues a ver Un saludo a todos A Frankie, sobre todo A Mena a ja eh, eh, Y bueno Y a los demás componentes ahí Por no decir ya todos los nombres Pero sobre todo a, ese, a Frankie Bueno, pues eso Nunca es fácil Que siempre, por cierto Me la dedicaba a mí Pues esa canción para mí Venga Bueno pues seguimos aquí con el Pantumaca y bueno pues va a volver a sonar otra vez Amoniaco ya casi por última vez ya este vinilo por hoy Y bueno pues deciros que recordaros también que mañana tenemos nuestra gran cita en Durango en el Plateruenea que no sé si lo he dicho bien porque siempre me equivoco Pero bueno, en el Plateruenea este de, de Durango Y bueno, pues eso, decir que vamos a estar entrevistando eh, a Subterranean Kids Este grupo de los 80 de Barcelona Y bueno, pues con ese hardcore, pues que bueno, creó todo, toda la movida de hardcore aquí en el estado español No por decir, porque fueron uno de los primeros grupos que hicieron esa movida Y bueno, pues como ya comentemos en la entrevista telefónicamente con ese gran batería que es Boliche Y bueno, pues eso Deciros que mañana vamos a estar ahí pan Pantumaca y sin más Que vamos a poner un tema A ver si os acabamos de animar Para que vayáis este concierto Y bueno, que si no nos equivocamos eh, Boliche nos dijo que iban a tocar con Alan, Analhard, pero bueno Que he visto por internet Que tocan al final con Flysheet O sea, primero tocaban con Antisocial Ahora con eh, Flysheet Y bueno, Boliche nos dijo que Analhard Esperemos que toquen Analhard Sin más, lo dejamos ahí Pues con esta canción que se llama Amigo de Subterranean Kids Venga ¡Brutales! como voy a gozar mañana? ¡Me cago en Dios, hostia! Bueno, también recordaros que el cantante... Eh, cantaba también en Lodi Social, de grupo también conocido, y bueno, pues también un grupo así de Scarry, que son Doctor Calipso, que no tiene nada que ver con su perro ni anquilch. o oh, no, <risa> pues sí eh, bueno, pues a ver, eh, tiene algo que ver, porque sí, toca el cantante, sí, tiene algo que ver eh, lo estoy pensando ahora y sí, pues bueno seguimos y os vamos a presentar os dijimos hace ya también unos programas, que bueno también eh, acaba de sonar también Rinconete en tu retrete antes como os he dicho, pero bueno, teníamos una cuenta pendiente que os dije una vez ahí en un programa que teníamos que poner la canción esta de, de Yogur Yo Yo Revolución, y bueno, pues que es una versión así de la Polla Records, pero bueno, cantada por Rinconete en tu Retrete y cambiando la letra. Y bueno, qué, qué más que ponerla para que flipéis un poco si no visteis ese concierto que tuvimos la oportunidad de ver aquí en el Gasteche. Pues eso, Rinconete en tu Retrete, Yogurrevolución. ¿A que sabes qué canción es? Queridos amiguitos, en esta nevera todo está bajo control. No. No. Un instante poblado por irreductibles jugos resiste ahora y siempre al paso, con un fermento lácteo que los hace invencibles, el bifidus activo. Went i not te gobino cuentaiste no word, when line, every que quieras que te diga si te dicen que no pueden vivir así anseando una vida en libertad y si leyes absurdas que les obliguen a trabajar y trabajar por nuestra flora gastrointestinal nos desgargamos levantamos cada día nuestras vidas a costa de su labor y le robamos labor de los sin nombre bacterias que pierden cada día sus derechos por no creer en vuestro dios sabor naranja o sabor limón pero un día se van a cansar hasta aquí podríamos llegar nos lo harán pasar fatal en la era de la diarrea mundial. Ejecutivos, escolares, funcionarios y putas muertas por la ciudad bajo un gran charco de diarrea intestinal. al joven que peste la raza humana desterrada de la vida por quienes antes nutrían sin protestar. Muchos caducaron por este bello ideal i su simnos arriba yogures de la Tierra en pie, cremosa legión el mundo es nuestro la yogur revolución los yogures heredan la Tierra i bifidus, bacterias campan libres por la Tierra Pero los órganos de poder después de la revolución siguen siendo iguales y el poder se sigue llamando poder. Y las clases eminentes proporcionadas por Danone y Joplay hacen lo que quieren con los demás y crean nuevos cuerpos de represión, antidisturbios creados híbridos de nata y chocolate vulgarmente llamados copas. Veamos un caso práctico. Mamá, ¿puedo ir al cajón de las verduras con el yogur de abajo? ¡Uy, hijo, qué va! ¡Es un yogur del Mercadona! Sus ácidos no confluyen con tus LK6 inmunitas Te llevará por la mala fermentación. Mamá, la amistad no entiende de marcas. Me la caduca. <ríe> qué buena, eh Pues bueno eh... Ahora no está sonando Amoniaco 87 Ya lo vamos a dejar por hoy ese vinilo Como hemos dicho antes Y bueno, ahora está sonando Pues lo que va a tener lugar este sábado No, el próximo sábado eh, Como hemos dicho antes en la cuña El Sisur Nagusia Pues bueno, va a traer este grupo de Chirona Chirona, Chirona, Chirona Pues de ahí, de Chirona Pues a fiasco Como os hemos puesto un tema antes Pero bueno, os tenemos que poner esta ya además en catalán que me gusta mucho la letra Aunque a lo mejor no la entendáis de Despertarse eh, ¿Despertarse para qué? ¿No? Bueno, algo así Bueno eh, Pues eso Os dejamos con el tema este, ¿eh? Stava de neva'n treba'n un rolló O algú per sortir d'aquesta situació. Ja si saps de l'acadènia que ha creat el Gran Senyor Me la eixas el seu nom per a aquesta situació L'amo mana i crida, tu no et tens a l'acció Sues i tremoles, no veus la solució. Hey! Bueno, ya lo sabéis todos que esta gente van a estar también con otra banda catalana también, aparte de muchas más, como hemos dicho antes, pero bueno, entre otra banda catalana... Que son los tronchos Y bueno, pues ahí van a estar en Chisur eh, En este festival que hemos dicho antes Y bueno, pues ahora Queremos dedicar estas últimas canciones Así que salen un poco más de Hip Hop Al próximo programa que viene Que ya sabéis todos cuál es Que seguramente estaréis esperando Al próximo programa y no estaréis escuchando este Pero bueno, aquí lo dejamos eh, Pues eso Eh, os, os vamos a presentar lo que son a gente que se llama Mente en Guerra Y bueno, pues que aparte tienen un grupo de crusty Pung así que se llama Antitedax Y bueno, pero aparte pues hacen conciertos y lo, luego pues tienen este grupo aparte que se llama Mente en Guerra Y bueno, pues esta canción que se llama Somos Pues pachado iba estoy perdido en la fuda buscando inspiración buscando las palabras que den sentido este flow ya no puedo caer el verso y quiero que la peña pueda romper las alambradas de este territorio en vez así como se pueda y escapar de esta sucio oscuridad que ciega el alma tanto silencio roto nuestra calma y ahora suenan las alarmas ¿verdad? Y te alertan cómo destellan llamas en la trastienda de tu conciencia ya se iluminan las caras que tras las máscaras esconden un quien puede vida real por conquistar corta el cable de Virtual. Venga chavales, hora de despertar El sueño del letargo eterno no nos podrá parar Por eso cada frase es un cuchillo que esculpe la rima Sobre esta base instrumental en la tarima Abre bien los ojos, mirada al frente, mente despierta Hip hop de combate, 24 7 en tu cabeza Y esto no hay que lo pare porque tiene fuerza Ponemos ratones y rabia sobre la mesa Seguimos en la brecha Somos millones de sueños que golpean con fuerza Somos el fuego y la palabra que apunta y dispara Somos el verbo afilado que está en cara Somos los nadie que quieren todo nada Que esculpen a pedradas Que sienten lo que dicen cuando hablan Que demuestran corazón en sus miradas Y abren camino con la furia y el amor De un niño palestino Calles de barrio que hablan, torcen la historia Preparan la batalla, piensan, sienten, y sienten Contra la lógica de lo evidente Levantan barricadas desafiando a la muerte Cooperan mano a mano contra el mando Buscando, retando, conspirando Probando suerte, subverte ya tu mente Sube la temperatura en cuerpos De acero incandescente, revuelta aquí presidencia ideas elocuentes que clipsan discursos de presidentes que ganen las razones de los perseguidos y no de los perseguidores anundando puños en el podio de los vencedores arre bien los ojos mira al frente y mente despierta y come de combate 24/7 en tu cabeza que sobre que lo pare porque tiene fuerza ponemos ratones y rápidabia sobre la mesa seguimos en la brecha somos millones de sueños que gotan con fuerza somos el fuego y la palabra que apunta y dispara somos el vengo afilado que está en vuestra cara is right Ooh. Pues como dicen ellos ahí hip hop combativo Y a mí siempre me gusta decir hip hop combativo y revolucionario ahí Que tengo algunos colegas de grupos que es lo que nos gusta ahí Hip hop combativo revolucionario Pues no vamos a dejar este hip hop como digo combativo Y pues con otro grupo que también ha sonado Pero bueno ha sonado como cantautor que era producto interior bruto Y bueno pues también tiene un grupo de hip hop lo que son las cosas Y si el grupo de hip hop se llama eh, Folie de Troyes Y bueno, pues con este tema que se llama Punto y Aparte, y bueno, pues esta gente que se ve que ahora quieren sacar un grupo de reggaetón combativo, eh, bueno, a ver cómo suena eso, porque a mí lo del reggaetón no es que me guste mucho. Bueno, ahí lo dejo. Fue Letrois. ¿Con qué facilidad? Mucha gente olvida quién es y de dónde viene Y se siente en condiciones de juzgar y dar lecciones al resto de los mortales Poniéndose medallas por sus méritos vitales Se olvidan de que ellos fallan y se esplayan con discursos que me rayan Como maestro en fin de curso hasta parece que lo ensaya en El que hoy sabe olvida cuando no sabía, el que puedo olvida Cuando no podía, qué ironía, el que era un novato y va de profe Y no ha aprendido nada, comprende que me mofe de tu cara monada El que todos nos creemos los mejores y tenemos mil errores asuman sus adiós señores, porque es tan vieja como el mundo esta historia, un individuo pisa a otro para sentirse más cercano a la gloria las personas se las trata, cara a cara igual a igual, en relación horizontal que es esa mierda de su majestad imperial sí. y vas de superior te faltan tablas si crees que eres mejor, no escucharé cuando me hablas que para maestros ya los tuve yo en la escuela y hoy no cuela, así que ahorrate la cantinela chao vela Bueno, pues nos vamos a despedir por hoy de esta emisión en directo Y bueno, pues nos vamos a despedir con un grupo de mi pueblo Que también es hip hop Y bueno, pues que se llama Adversaris Y también componentes de Piratron Sistema también conocidos Pues os lo dejamos, que queda medio minuto Y os dejamos con la batidora lírica también Pues ahora con Adversaris esta canción que se llama Rouget Pesus, dread sus pesus Quan va marxar el Roger semblava un home enorme Ara començo a entendre't, però fer-ho ha estat La més dura assignatura Quan mires l'aparador d'aquest centre comercial Desclaus, oblides qualsevol norma Agafes una pedra i un col·lega t'atura Mires el cel taronja, la gent clora espantada Però no t'importan les sirenes i tan sols la les, les penes sobreviuen mentre la ràbia té ofegada Ara que el Roger no és, què tens? Que vingui Déu a demanar-te un reposat anàlisi Apartes el col·lega que t'atura i trenques la paràlisi Saps que potser no convé Però rebentes un poli d'un cop de rock i no sents Éxtasi, ningú es posa al teu lloc Ningú sent per tu cap pena Ningú sap que és, tenim col·lega Com el Roger la trena Ratlla carreu on vagis, hagis de muntar una escena Però amb el Roger pres és el pes que has de portar a l'esquena Para, passar el temps i que tens? Més odi, més rencor cap a la futura poli. Tu digues com et sents, eh? Ho sents, ho entens? Qui vens? Avui sang tens? Sua freda. Moments intens. Intercanvia opinions entre el teu grup d'afinitat i escoplia la realitat. Però per fer-ho cal tenir-ho tot ben preparat. Combat a l'estat. Esclat de ràbia pels carrers. Aquesta nit vidres trencats et recordaven Roger. Tu també hi eres, Roger. En tots i cadascun dels nostres calculats moviments. No milers de quilòmetres en una nitera somriu perquè avui és el funcionari qui desespera. Perd els nervis i s'altera com quan ens i no ens tro Constanteus agreza con ducans param discutir y entre gotas de salas pa cus arrancar al primer bisavis que no olvidaré com algris com als murs com als com als somnis com ayo can diguis Roger pesos greus us pesos si perdit aportejou T'han caigut trenta mesos, propionaris i porgesos, fan ús dels seus privilegis, fent que joves honestos caiguin a bus, re de bus. Fresos, drets, suspesos, si pa lluitar pel quesos, t'han caigut 30 mesos, propionaris i porgesos, fan ús dels seus privilegis, fent que joves honestos caiguin a bus, re de bus.